Voleramente, vamos a trazar otro puente con nuestro cronista de exteriores en esta mañana, que r m e s e r a Maurito, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.、Eh, aunque no seamos de Racing, tanto vos como yo.、Eh, vos, vos sos de un vuelta, poquito, soy ¿Vo? de River. vos. Vos e r v sos un poquito de Racing. Claro, sí. En ese u un...、sí, o que Tengo gente muy cercana、claro. que es fana. Y quieras o no te vas contagiando un poco de todo eso. Y la verdad, que en estos últimos días, por supuesto que todos los fanáticos y las fanáticas. De Racing Club van a vivir un momento、eh, mágico, casi inolvidable. ¿Cómo jugar una están? En a final、eh? de una Copa、sí. Internacional, están tremendos.、Eh, por ejemplo, ayer este, un fan de Racing、eh, decía que ya se le había cerrado el estómago hoy jueves porque faltaban 48 horas para la final.、Claro. A, ese nivel, a ese nivel están de mucha, de mucha alteración y mucha, mucha expectativa porque, por supuesto, que. Eh, no todas las personas pueden ir hasta Paraguay para ver la final、eh, de Racing este,、eh, con Cruzeiro, pero este, tienen la posibilidad de verlo acá, acá en Santa Rosa. ¿Por qué? Porque la filial、eh, Racing Club Santa Rosa、eh, organizó una movida、eh, para este sábado 23 en el Jockey Club, un lugar también emblemático para muchos r a c i n g i s t a s porque ahí. Eh, vieron la final del 2001, también la final del 2014 y quieren volver a repetir todo eso, pasarla bien y van a tener toda una previa hasta las 5 de la tarde que sea el partido. Y esto está todo organizado por la filial Racing Club. Nosotros nos acercamos hasta Ameguino a 719, donde funciona ahí la, la filial y hablamos un ratito con Diego e l c h u c c i Murgia, que aparte de ser músico y de hacer una canción que logró escuchar Gustavo Costas, el. Actual técnico de Racing Club,、eh, está metido en todo esto y la verdad que está a l a s mano s para, para poder organizar todo esto para que el sábado salga todo muy bien. Tienen actividades de todo tipo, desde las tres y media de la tarde, así que todo eso lo explicó en esta, en esta nota que hicimos y también dijo, entre otras cosas, que no se quiere adelantar a un, a un resultado, pero sí van a tratar de que、eh, no se alargue demasiado el partido, no llegue a un alargue. Y lo terminen en los 90 minutos. Así que, si les parece, escuchamos un ratito a Diego El c h u c k y Murgia, que habla de la organización de este evento para los Racing i s t a s para este sábado 23 en el c h u c k y Club. Pero bueno, sí, estamos bastante expectantes, como decís, y estamos preparando ahora para el sábado 23 una movida grande, grande. Convocamos a toda la gente, a todo el hincha de Racing, al que no, pero al que quiere que gane Racing. A que se acerque al jockey, un lugar mítico para nosotros, donde vimos el 2001, que fue tremendo, 2014, hay gente, hay fotos, todavía hay recuerdos,、eh, pero la idea es que, bueno, que se acerque la gente, pueda donar un alimento no perecedero、Bien. y después hacer una, una linda y gran donación、eh, a fin de año a algún, a algún comedor, a algún desayunador.、Eh, y bueno, nada, el partido en pantalla gigante con el sonido que corresponde,、eh, y estamos preparando una linda previa con juegos, con cosas de kermés, con premio para la gente, mete gol para los pibes. Carnaval, cotillón, glitter, nos pintamos la cara, es un quilombo. Completa, t o Totalmente, claro, sí. Amerita sí. la situación. Sí, hay que ir a ver eso porque vamos a. Se, no pasó, no pasa acá eso. Sí, eso, así, tal cual como te ¿Cómo, digo. ¿Cómo se fue gestando todo?、Eh, no, lo de la organización es. ¿Qué hacemos? No podemos ir a Paraguay. <risa> y no entramos todos en Paraguay. Así que bueno, nada,、eh, también un poco pensando en eso. Uno es la filial y por más que uno quiere ir a Paraguay y quiere ir a todos lados.、Eh, Un poco tenés que hacer algo para la gente que está acá y que te responde durante el año.、Bien. Y bueno, me parece que está buena、eh, esta posibilidad. Bien, obviamente entrada libre y gratuita. Totalmente entrada libre y gratuita. De las 15 y 30 horas vamos a abrir las puertas para hacer todo este tipo de juego, trivia de costas. Memory Costas, va a ver, mira, te la tiro. <risa> trivia para el hincha de Racing, premio, eh producto, ahí, de todo. Metenme、ah, una. Bien, completo, sí, sí, completo. sí. Sí, el Jockey también va a dejar sus barras、eh, abiertas a disposición, así que se puede también consumir, obviamente. Y bueno, nada, para distender un poco, yo ya no me quedan codo, ojo, <risa> tengo la s ojera, s las uñas. Tengo, en tengo... esa trivia van a preguntar qué dijo Costas de la canción que hiciste y escuchó.、Eh, no, no, <risa> creo que esté, no creo que esté esa, esa pregunta, pero bueno, no, bastante sorpresivo eso, la verdad. Eh, nada, está bueno. Yo siempre digo, yo no soy cantante. Eso fue una cosa que, viste, que hoy en la era de, de internet se te escapa todo,、Total. se te dispara y llega. Si no, uno lo hubiese preparado mejor, viste. s t n o m á con una guitarrita acá. ¿Te、no、lo logró escuchar, Costas? Lo escuchó, Costas, contestó, Costas.、Eh, ahí, ahí están sus audios de, contestando eso, la verdad. Y bueno, nada, lo que fue loco de esto fue que Costas escucha la canción, pues se l a hace llegar el chino, uno de los periodistas、sí. partir de ahí. Eh, y Costa le contesta, u h boludo, me emocioné. Y, eso y, eso. y después pasan los días y le vuelve a escribir, che, loco, ese chabón que me hizo la canción. c a r o el loco le pone la canción en la concentración a la gente, está loco el chabón, ¿viste? Es uno n、no、u e son como no contestó y después la e s c u c h ó bien y volvió a contestar. No, no, contestó todo, pero pasó el tiempo y el loco dice, sí, la pongo todos los días, <risa> está en esa, ¿viste? Así que nada, nada. Eh, eh, si hay algo que tiene Gustavo Costa es la transparencia,、me、parece que no no vende humo, no le hace falta. Y bueno, eso es lo que, lo que está bueno, por lo que nosotros eh, bancamos eh, la representación que tiene sobre el hincha, más que nada. Y sobre todo porque es el único equipo que quedó para disputar una Copa Internacional. Digo, También ese es un mérito de, de, de Costas y de los jugadores.、Eh, bueno, sí, se está dando cada vez más que competir con el fútbol brasileño, por, por así decirlo, es difícil en las instancias finales. Eh, y bueno, nada, me parece que el equipo lo ha hecho bien. Si bien para mí futbolísticamente no es un año de los más regulares, porque Racing anduvo yendo y viniendo.、Uh -huh. Pero bueno, la contundencia hace que hoy esté parado donde está. Y lo que sí tiene una pertenencia muy grande. Hay una, los tipos tan metidos y es más con ganas. Más a los Racing, ¿qué vamos a decir? Siempre fue así. Bueno,、eh, ahí escuchaban al Tuki Murgia o a Diego Murgia. Que es músico, que es artista, que es profesor, que es conductor de televisión y que también es fan de Racing y se puso al hombro junto con otras personas de la filial Racing Club esta, esta movida que hacen para poder mirar la final, ya que no se puede llegar hasta Paraguay. La pueden ver este sábado 23 a partir de las 15:30 en el h o c k e y en el boliche este, histórico que tiene la, la ciudad de Santa Rosa sobre la calle 9 de julio. Y bueno, esperando la final, esperando las 17 horas que comience el partido. Así que van a poder, la van a poder pasar bien un rato. Y si no sos de Racing y querés ir igual, también los van a recibir, porque van a poder pasarla un ratito bien ahí, mirando un partido de Copa Internacional y una, finia, una final, nada más y nada menos. Bárbaro Maurito, dale, nos reencontramos. Le pusimos un poquito de pimienta deportiva, pasional, musical y con humor. <ríe> de todo un poquito. Nuestro cronista de exteriores、okay. hablaba con Diego e l c h u c k y m u r g i Aparte de la peña de Racing, los hinchas de Racing están full, on fire, frente a la final de la Copa Sudamericana que se juega este sábado en Asunción del Paraguay.